Soy John Sánchez, predicador y maestro bíblico Y quiero darte la bienvenida a este entrenamiento Que hemos titulado La existencia de Dios Gracias a este entrenamiento comprenderás que creer en Dios No es una estupidez, no es ignorancia como piensan algunos Que no tienes que dejar de usar tu cerebro para creer en él Porque existen pruebas racionales que aseguran la existencia de Dios Bienvenido La Biblia es un libro de principios y promesas y una de las grandes promesas que Dios nos ha dado en ella la encontramos en Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 que dice en esencia lo siguiente Solamente esfuérzate y sé muy valiente, asegúrate de cumplir todo lo que está escrito en este libro de la ley porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todo lo que hagas Y esa es la misión del Centro de Entrenamiento Bíblico Valientes, enseñarte la Biblia, la palabra de Dios, para que incorpores a tu vida sus principios y entonces prosperes y tengas éxito en todo lo que hagas. Si deseas ser uno de esos valientes que equipan su vida y la de su familia con los principios poderosos de Dios que conducen a la prosperidad y al éxito verdaderos, te dejamos la información de nuestras reuniones, servicios y entrenamientos en la descripción. Comencemos La primera evidencia que vamos a examinar entonces es el universo Y lo primero que vamos a verificar acerca de esta causa que es el universo es lo siguiente Que el universo exige una causa Pero antes de examinar esta ley en el universo vamos a hablar de la ley de causa y efecto Ahora, ¿qué es la ley de la causa y el efecto? Sencillamente es una de las leyes básicas de la física que nos enseñaron en el colegio Y es esa, la ley de causa y efecto Y esta ley nos interesa porque dice principalmente dos cosas, dos verdades Lo primero que nos dice es que todo efecto tiene una causa Esto quiere decir que todo lo que hay y todo lo que existe, todo lo que sucede en el universo, estos son los efectos, existe o sucede porque algo anterior lo provocó. Y estas son las causas. En otras palabras, todo se produce por algo anterior que lo provocó. Por ejemplo, tú mismo eres un efecto. ¿Por qué? Porque existes ¿Pero por qué existes? Existes gracias a tus padres, ¿verdad? Bueno, ellos fueron tu causa Tú eres el efecto y tus padres son la causa Lo mismo sucede con un edificio El edificio es un efecto ¿Pero de dónde salió el edificio? Bueno, un equipo de ingenieros y de maestros Debieron construir ese edificio, ¿verdad? Entonces, ellos fueron la causa Y esto sucede con todo en el universo. La lluvia, por ejemplo, es un efecto. Pero algo tuvo que producir la lluvia. Bueno, la fotosíntesis, el agua, las nubes y otra serie de cosas y de procesos fueron la causa de las nubes. Y eso nos lleva a una grandiosa conclusión. Pongámosla en un ejemplo. Si yo te dijere que yo salí de la nada que también esa casa salió de la nada o que la lluvia salió de la nada, eso sería algo completamente absurdo, sería imposible de querer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley de causa y efecto, pues, nos permite examinar que eso es un absurdo, porque todo lo que existe, todo lo que sucede en el universo, existe por algo anterior. Uno no puede decir que nada produce nada algo Eso es algo completamente ilógico porque nada no produce nada De la misma forma sucede en el universo ¿Qué quiere decir esto? Que el universo tiene que tener una causa ¿Por qué? Porque el universo es un efecto El universo es algo real, es algo que existe Pero cuando nos preguntamos de dónde salió Pues tenemos que concluir que algo debe haberlo producido. Pero, ¿qué originó el universo? Bueno, allí es donde vamos a observar la explicación del ateo y la explicación del creyente y vamos a escoger la más convincente, la más racional, la más lógica. Examinemos entonces la explicación, la causa que el ateo, asigna al universo la causa con la que el ateo explica la existencia del universo. El ateo dice que el universo se originó de la nada, pero ya hemos visto que una ley básica de la naturaleza, la ley de causa y efecto, nos dice que nada no puede producir nada. Así que esto contradice totalmente las leyes lógicas de la naturaleza. Veamos ahora la explicación del creyente. El creyente dice lo que la Biblia nos dice en Génesis 1.1 y qué dice la Biblia en Génesis 1.1 nos dice que el universo fue creado por Dios de la nada y es una explicación así de sencilla y reducida pero entonces examinemos cuál es más fácil de creer, cuál de estas dos explicaciones es más lógica, más racional, al ateo Ya lo observamos, le resulta difícil creer que existe un Dios Dicen que no, que eso tiene que ser algo absurdo Pero usted tiene que decidir, usted mismo tiene que decidir qué es más absurdo de creer La explicación del creyente que dice que el universo fue hecho por alguien, esto es Dios, de la nada O es más absurda la explicación del ateo que dice que el universo fue hecho por nadie de la nada Veámoslo nuevamente en un ejemplo. Cuando usted ve una hermosa casa y le pregunta a dos individuos de dónde salió esa casa, ¿qué pasaría si uno le dice, no, esa casa salió de la nada, nadie la hizo, se hizo sola? En cambio, otro te dice, bueno, esa casa la diseñó y la construyó un arquitecto con un equipo de constructores. ¿Qué es más fácil de creer? ¿Qué es más lógico? Sin lugar a dudas, si usted es razonable La explicación más honesta, más lógica, más sensata Es la segunda Bueno, lo mismo sucede con el universo Porque si para usted es difícil creer Que el universo fue hecho por Dios de la nada Su mejor opción es creer que el universo fue hecho por nadie de la nada ¡Sí! Muy bien, hay un segundo asunto que tenemos que examinar de la evidencia que es el universo, de la evidencia física que es el universo. Y es que no solo que el universo debe tener una causa, sino que esa causa que originó el universo debe ser una causa inteligente. Y para entender esto tenemos que comprender un poco la segunda parte de la ley de la causa y el efecto, que es la ley del diseño. Escúchame lo que dice, en segundo lugar, la ley de la causa y el efecto. La segunda verdad de esta ley nos dice que tiene que existir una causa no causada. Escúchame, tiene que existir una causa no causada. ¿Qué significa esto? Eh, significa que tiene que haber algo que no haya tenido comienzo Ese algo tiene que haber existido siempre, tiene que existir por sí mismo. Es algo o alguien que no dependa de otra cosa para su existencia, sino que sea independiente, autosuficiente y si no tuvo comienzo pues debe ser eterno. Es necesario porque si no nos iríamos a una cadena interminable de causas efecto esto fue originado por esto y sería una cadena sin fin, por eso tiene que haber una causa no causada, es decir, una causa original que ha existido siempre, capaz de sostenerse por sí misma ¿sí? y que sea capaz de originar todo lo demás. Ahora, pensemos en esto de una manera práctica, ¿por qué? Porque, un bebé por ejemplo no puede ser la causa de un robot inteligente y lo que estamos mostrando es que esa primera causa debe ser capaz de generar el universo como existe de la misma manera un bebé no puede ser la causa de un robot inteligente otro ejemplo una mosca no puede ser la causa de una deliciosa receta así que esa causa es No es, la mosca no puede crear un pastel delicioso, no es capaz de provocarlo. Ahora, pensemos, después de estos ejemplos, ¿qué cualidades necesitaría poseer algo para que pueda provocar la existencia del universo, de todo lo que existe, tal y como lo conocemos? ¿Cómo debería ser algo autosuficiente, que existiera siempre, capaz de provocar el universo tal como lo conocemos? Bueno, basta observar el universo con cierto detalle para determinar fácilmente qué sería necesario para provocarlo o causarlo. Así que examinemos un asunto vital, clave del universo. ¿Cómo es el universo? Bueno, un asunto que vemos constante en el universo, algo que es una constante en todo. Toda la creación, por todas partes o que observamos es que el universo está lleno de diseño. El universo que conocemos tiene diseño y hay varias características, cualidades del diseño. Por ejemplo, el diseño tiene orden y en el universo hay orden. Usted ve las estrellas que tienen sus propios planetas que giran alrededor de ellas en órbitas definidas. Bueno, eso es orden, todo lo hacen en un tiempo definido, todo está organizado, eso es orden, eso es diseño. En el universo hay diseño porque hay regularidad. Pense usted en los nacimientos, tanto en los seres humanos como en los animales. Eso no sucede por accidente, que imagínate una mujer que no supiera no, en cualquier momento puede dar a luz. No, hay un ciclo regular de nueve meses en el hombre y en los animales, pero diferente, pero son ciclos regulares. No es algo que sucede por el azar o la casualidad, hay una regularidad y eso es diseño. En el universo también hay precisión. ¿Sabía usted que si la inclinación de la tierra, si la distancia que la tierra tiene del sol y la rotación perfecta que hace alrededor del sol la tierra variaran tan solo por un poco no habría posibilidad de que existiera vida en el planeta tierra? bueno, eso es exacta, es exacta la distancia, es exacta la rotación todo es exacta la inclinación, eso es exactitud y eso es diseño, en el universo hay diseño porque hay exactitud ahora el universo que conocemos está lleno de propósito y es otra característica del diseño mira, sin la luz del sol no habría vida en el planeta o sea que la luz, el sol tiene un propósito no es por un accidente el agua sostiene la vida del planeta, el agua dulce, por eso no puede haber vida sin el agua, el agua tiene propósito, la vegetación sirve para alimentarnos, tiene propósito, no hay ni un solo organismo en esta tierra que no tenga propósito, todo tiene un propósito y el propósito es una característica del diseño, en el universo hay belleza, cuando usted observa cada paisaje, cada criatura, cada ambiente desde el profundo mar azul que está lleno de vegetación y de animales exóticos con todo tipo de especies que hay en lo profundo del mar hasta el firmamento en el aire, las aves todo está lleno de belleza, los paisajes, las montañas, la vegetación, todo está lleno de esplendor en el universo hay belleza porque hay diseño Otra cualidad del diseño es la interacción Y esto se refiere a algo maravilloso ¿Te has a pensar que hay una perfecta armonía Entre los órganos internos de los seres vivientes Y los elementos que componen el hábitat del mundo exterior? A ver, una fruta que jamás ha tenido contacto con nuestros órganos internos Resulta que puede ser procesada por ellos, aunque están separadas por un muro ¿Cómo es posible que haya dentro de nosotros algo capaz de procesar esos elementos con los que jamás ha tenido contacto? Bueno, por diseño, son dos mundos desconocidos entre sí, completamente separados por una pared Pero están unidos maravillosamente por una armonía Y eso no podría ser posible sin el diseño. Así que observe que el universo está lleno de diseño. Donde tú mires en el universo hay orden, hay belleza, hay interacción, hay precisión, hay propósito. Nadie puede negar que el universo está lleno de diseño. Ahora, el asunto con el diseño es que el diseño no puede existir si no hay algo inteligente que lo produzca. Y eso significa que el diseño del universo exige que la causa de todo sea una causa inteligente Permítanme repetírselo El diseño que impera en el universo exige que la primera causa, esa causa no causada de la que hablamos hace un poco Que esa primera causa no causada que dio origen al universo sea necesariamente una causa inteligente. La primera causa de todo debe tener inteligencia. ¿Por qué? Porque algo sin inteligencia no pudo haber producido un universo lleno de diseño. Algo sin inteligencia no sería capaz de producir un universo con precisión, propósito, interacción, belleza. La existencia entonces del universo con diseño exige que la causa que le dio origen sea una causa inteligente. Digámoslo concluyentemente, si en el universo predomina el diseño, eso exige que la causa que originó El universo necesariamente sea una causa inteligente Recuérdalo, en el universo hay diseño Y eso hace que la primera causa de todo sea inteligente Porque nada que no sea inteligente podría producir diseño Ahora, vayamos pues a examinar nuevamente la explicación que el ateo Y el creyente nos dan del universo y veamos cuál es más fácil de creer De nuevo examinemos esas dos explicaciones del universo y veamos cuál se acerca más a esa causa que exige el universo Que es una causa inteligente, veamos entonces la explicación del ateo y la del creyente Y escojamos la más convincente, la más racional, la más lógica Veamos la del ateo nuevamente, recuerda que el ateo dice que la materia, es decir una masa, es la causa de todo y nos dice que el universo se originó porque esa masa tuvo una gran explosión hace millones y millones de años pero pensemos, ¿puede acaso haber inteligencia en una masa que es la materia en un pedazo de tierra? por supuesto que no, usted imagina que mmm, jamás haya visto usted un automóvil y que por primera vez se encuentra frente a uno y ese es un hermoso vehículo de última tecnología, lleno de diseño es una obra de ingeniería espléndida, un último modelo ahora imagine que cuando usted se pregunta de dónde salió, quién lo hizo yo viniera y le dijera no, nadie lo hizo Ese automóvil de última tecnología salió del polvo de la tierra. Hubo una explosión y quedó perfectamente diseñada. ¿No es cierto que eso sería algo imposible? Sería algo imposible, si somos sinceros. ¿Por qué? Porque de una explosión y del polvo pues no puede provenir un automóvil lleno de diseño. ¿Por qué? Porque el polvo ni la explosión tienen inteligencia para crear el diseño. El diseño del automóvil exige que aquello que le dio origen sea inteligente. Y resulta que el universo tiene millones y millones de veces más diseño que el que hay en un automóvil. Así que tiene que existir detrás del universo una inteligencia superior Que haya podido dar origen a todo este diseño que hay en el universo Escucha, nosotros como seres inteligentes sabemos que una materia muerta Por maravillosa que sea, no posee inteligencia Y también sabemos que ninguna explosión produce orden Ninguna explosión produce belleza ¿Alguna vez cuando te mandaron arreglar tu cuarto le prendiste dinamita y hubo orden, hubo belleza, hubo precisión? Claro que no, ninguna explosión produce diseño Eso es algo verdaderamente absurdo El diseño por tanto del universo nos deja una única opción Y esa es la explicación del creyente Recuerda que el creyente cree que un ser infinitamente inteligente, infinitamente poderoso, creó todo de la nada. Solo un ser con inteligencia superior pudo ser capaz de originar un universo lleno de diseño. Así que esa causa no causada, que debe ser capaz de provocar todo lo demás, pues tiene que ser creyente. Inteligente Y por tanto sabemos que debe ser una persona Porque no hay inteligencia Sino en un ser inteligente Pero para concluir Esta segunda realidad nos confirma una vez más Que creer en Dios No es algo ridículo No es un asunto de ignorantes Lo que es verdaderamente ridículo Es todo lo contrario No creer en Él ¿Por qué? Porque si para usted es difícil creer Que un ser infinitamente inteligente E infinitamente poderoso Creó este universo Que está rebosante de diseño Su única y mejor opción La mejor opción que le queda Es creer que un pedazo de tierra Sin inteligencia Que explotó Fue quien dio origen A un universo lleno de diseño ¿Qué vas a creer? Examina y escoge lo más racional